Nos indique... así ah, vamos a ver si la tenemos del otro lado. Vanessa, van ¿me escuchás cómo va? Sí, Pablo, ¿qué tal? Está. ¿Cómo estás? Estamos aquí en INVAP. Si te parece, vamos a escuchar Muy la palabra bien. de Vicente Campesini, aquí gerente de INVAP, que está justamente dando declaraciones en este momento junto a la gobernadora. Muy bien, la escuchamos. Lo escuchamos. a Vicente Campena. únicos y específicos para cada cliente y merecen un tratamiento que, en general, las negociaciones terminan durando mucho tiempo. Esta, esta, esta iniciativa, este anuncio que se dio con, con, con la visita al presidente y la gobernadora, es posible que nos acelere muchísimo esos tiempos y, y podamos tener un mejor posicionamiento a la hora de hacer estas negociaciones. Así que, básicamente es eso, hay un interés en, en, en, en, en, en del de, país, de China, en la tecnología argentina, cosa que ya de por sí es algo muy meritorio y habla de la las capacidades que tenemos como Argentina para hacer de la ciencia y la tecnología eh, una exportación de alta calidad, ¿no? Y bueno, eh, ese es el camino que, que, que nos definió eh, a INVAP y por eso que agradecemos muchísimo esta esta, esta iniciativa también a nivel político entre países de que apoye este, estos recursos. ¿no? Esta... ¿Hay algún horizonte ser, eh, preciso, certero, sobre qué tipo de inversiones, montos que se pueden llegar a proyectar en los próximos años? Eh, eso es lo que hoy estamos dis discutiendo, eso es lo que hoy estamos discutiendo, que saben que somos una empresa de tecnología, pero que hace negocios, y la parte comercial tiene su manejo confidencial, porque también hay otros interesados en todo esto y tenemos que manejarnos estratégicamente. Entonces parte de la negociación más importante que tenemos que hacer ahora es acordar cómo llevar adelante esa inversión. Nosotros en todos nuestros proyectos tenemos una participación local, Siempre hay una participación local en la ejecución, lo que hacemos en, en Holanda, lo que hicimos en Australia, lo que lo que estamos haciendo en la India. Y bueno, el acuerdo de qué parte se hace allá, qué parte proveemos nosotros, es es, es una de las discusiones más importantes y más estratégicas, digamos. no Lo importante es que hay un interés claro eh, de, sobre la, la, la, la tecnología que tenemos en Argentina y, y, y lo que ha comercializado INVAP en el mundo. ¿Puede llegar una colectiva de China a INVAP en estos meses? Eh, bueno, ustedes saben que todo el tema de, de, del COVID, en particular con China, la, la gobernadora nos estuvo contando algunas cosas que realmente son muy significativas en cuanto a, a las restricciones que tienen, son muy limitantes. Ojalá, ojalá, nosotros vemos muy necesario la posibilidad de tener un contacto más más eh, presencial a la hora de discutir el alcance de los proyectos y la forma en que vamos a hacer esta, este, este negocio, digamos, ¿no? Pero pero hoy la verdad es que no podemos dar certeza, no tenemos certeza sobre sobre un contacto o sobre una reunión presencial de, de ese tipo que vamos a mencionar. Gobernadora, se realizó la asamblea en donde hubo una, un recambio de, de representantes del gobierno provincial en, en el directorio de INVAP. Sí, efectivamente, nosotros teníamos eh, uno de los representantes del Poder Ejecutivo de la provincia en el directorio de INVAP, era Soledad Gonet, que ha sido designada en ARSAT, así que tenemos ese crecimiento personal para ella y también para la provincia porque es un lugar estratégico. Y bueno, reemplazamos el lugar que ella deja vacante con Daniel Sanguinetti, que es nuestro secretario de Planificación, eh, secretaría de Estado que concentra todos los proyectos estratégicos, tecnológicos que está llevando la provincia en este momento. Eh, por eso queríamos que estuviera fuertemente vinculado INVAP con eh, los desarrollos que estamos proyectando para la provincia. Bueno, balance del viaje en Rusia, China, Barbados. Bueno, un balance muy positivo, es interesante las, las distintas agendas que se desplegaron, eh, fundamentalmente veo un horizonte de empresas interesadas en invertir en Río Negro, ya sea en materia de infraestructura general, como en los proyectos de energías alternativas con esta impronta que le hemos dado al desarrollo de la provincia. La verdad es que esto nos ha posicionado muy bien, es la razón por la cual el presidente nos invitó a formar parte de esa comitiva y bueno, ha quedado una agenda de trabajo sumamente interesante, abierta, muy intensa, también una agenda de vínculos con los embajadores, tuve oportunidad mientras el presidente desarrollaba parte de su actividad donde no podíamos acompañarlo de trabajar con los embajadores las distintas agendas, por ejemplo, eh, agendas de turismo, agendas de exportación de productos alimenticios, que realmente también es una agenda de interés, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la tecnología y con eh, las posibles inversiones en esta materia. La cuestión del hidrógeno verde también estuvo en carpeta allí? Sí. Sí por desarrollo delí negro ¿no? sí por supuesto es creo lo que más nos ha colocado en una vidriera global en una vidriera más allá de las fronteras de nuestro país y eh, pudimos observar cómo china tiene un amplio desarrollo en materia de hidrógeno verde que es una de las potencias de punta en esto también hemos podido observar cómo Beijing eh, ha mostrado eh, efectos favorables en cuanto a la descarbonización y a la disminución eh, de los efectos de los gases en el ambiente de Beijing eh, que se ve muy limpio que se ve este más forestado es decir tiene un aspecto distinto del que eh, conocíamos en mi caso a través de eh, la bibliografía respecto de lo que de lo que es Beijing así que eh, bueno estuvimos allí interactuando para ver cómo rápidamente esta potencia ha ido reconvirtiendo su matriz energética y los resultados que eso va teniendo en la calidad del aire o en la calidad de vida de los habitantes. Un reparto muy importante al viajar con también con Enveb, me imagino también. Por supuesto, más allá de Timbab no viajó, sino que fuimos con una agenda en común con Enveb, eh, me sorprendió gratamente cómo en el eh, escaneo que hizo eh, eh, que hicieron las empresas chinas en búsqueda de la mejor tecnología para la generación de radiosótopos, eh, INVAD queda primera en la lista a nivel mundial. Esto habla de una fuerte trayectoria, habla de una empresa que es emblema y que es orgullo, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, y por supuesto, combinando con todas las estrategias de construcción del conocimiento que tienen con CONEA, que esto bueno es el resultado de ese trabajo en conjunto. En lo que respecta al turismo, ¿qué precisiones hay? ¿Qué horizontes se abren allí a partir del, de las agendas de trabajo que ha mantenido? Digo, eh, ¿Receptivo turismo extranjero, tanto chino como ruso, será? Sí, fundamentalmente chino. Hablamos de los dos eh, turismos, en nuestro caso, receptivos, pero observé una gran oportunidad en, en, en el turismo chino, que es un gran emisivo, es un, es un turismo emisivo muy muy fuerte, Eh, y nos vinimos con una agenda de trabajo en ese sentido con el embajador, eh, buscar cuáles son los mecanismos para poder vincular al viajero chino para que llegue hasta el sur, digamos hasta la Patagonia, hasta la región, los distintos países, por supuesto estuvimos hablando de buscar una estrategia combinada eh, entre varias provincias y también con otros países, porque venir al otro lado del mundo no es para conocer una sola localidad o una sola provincia, tiene que ser una agenda más amplia y también la necesidad de eh, desarrollar estrategias de formación para que el receptivo sea adecuado porque hay diferencias culturales muy fuertes que son necesarias abordar a partir eh, de una hospitalidad adecuada, ¿no es cierto? Nosotros la verdad es que nos recibieron con una hospitalidad occidental adecuada a nuestros gustos tenemos que hacer lo mismo cuando el turista chino venga aquí. Esto requiere formación, estamos elaborando un proyecto para eso. Te pregunto en relación a sensaciones, una sensación personal en relación a este viaje, eh, en, en cuanto a lo que se habla del fin de la pandemia, los protocolos, las aperturas de fronteras, eh, ¿qué es lo que se vio, qué es lo que se pudo percibir estando, bueno, en estos lugares, justamente en China, ¿no?, lugar de, de, de nacimiento tal vez del de descubrimiento del COVID allí, cómo, cómo, ¿cómo se vislumbra y qué esperanza podemos tener en este sentido por dónde va el mundo? Bueno, eh, tanto en Rusia como en China se ven estrategias de control muy estrictos y están muy cerrados los protocolos muchísimo más eh, que en los demás países occidentales. En el caso de Rusia nos testeaban a veces dos veces por día eh, a la comitiva y, y, y, y estábamos en burbuja, en el caso de China mucho más porque eh, el hotel estaba cerrado para que no tomáramos contacto con ningún ciudadano chino excepto el personal del hotel que después de nuestra partida quedó 21 días en aislamiento en habitaciones individuales cada una de las personas que nos atendieron eh, todo el que venía a proveer por ejemplo de alimentos a la comitiva eh, lo hacía con este un, una vestimenta Eh, muy estricta, con estafandras o con este protección en el rostro. Eh, la verdad es que vimos un estrictísimo control de la pandemia y por eso no tienen prácticamente contagios, la vacunación es obligatoria, el monitoreo de las personas se hace a través de una aplicación del celular que habilita o no al movimiento de las personas, eh, por lo tanto, de hecho, no pude asistir a la apertura de los virus de, los, de las Olimpíadas, el, el acto inaugural no pudo estar presente porque era muy restrictivo el ingreso para el presidente, por lo tanto eh, no, no presencié el acto, es decir, eh, hubo eh, una experiencia de un control profundo y estricto. Todos los lugares que visitó la comitiva eh, argentina fueron cerrados previamente por... Eh, para el público, para que estuviéramos absolutamente solos en ese espacio no tomáramos contacto con nadie. Uh -huh. Así que allí no se ve ningún ningún esquema de flexibilización. Acerca de este tema de, de la pandemia y con los protocolos que se han anunciado a nivel nacional, Gobernadora, ¿cómo espera el reinicio de clases en la provincia de Río Negro? Bueno, no he alcanzado todavía a tomar contacto con la Ministra de Educación que en este momento está en Buenos Aires trabajando con, eh, con Nación eh, en este plan federal para el retorno a clases nosotros eh, nos inclinamos hacia una, eh, una un inicio cuidado estamos con fuertes campañas de vacunación y con material que hemos diseñado específicamente para este inicio de clases a la hora de concientizar y trabajar la temática eh, y bueno vamos a ver qué se acuerda a nivel federal para poder adaptar también nuestras nuestras estrategias con respecto, Bueno, hemos estado analizando y en líneas generales se está trabajando en todas las escuelas, en la mayoría de los casos vamos a llegar eh, correctamente con eh, los espacios adecuados y en otras que las obras son de más largo plazo, por ejemplo la escuela 315 eh, donde eh, estuvimos recorriendo las obras, se va a separar el espacio donde están los niños de, eh, por ejemplo, la obra del gimnasio que se está eh, se va a seguir trabajando y tiene un plazo hacia mediados de año. Por lo tanto, estamos buscando las estrategias para que los chicos puedan ir a clase y en breve vamos a tomar contacto con las familias en caso de que no se pueda lograr este objetivo. Gobernadora, la traigo al territorio rionegrino y hechos que han sucedido durante su viaje, durante su ausencia. ¿Qué puede decir de la imposibilidad de vecinos y vecinas de transitar por algunos caminos públicos de la provincia? Se refiere a a la marcha, a la sexta marcha al lago escondido. Correcto, es eh, una marcha que se da todos los años, que es un tema que está judicializado y que permanentemente está este reclamo. Creo que eh, pone en evidencia muchas situaciones donde eh, no se puede acceder al uso de las costas o al uso eh, libre eh, de los caminos o... Eh, la extranjerización de la tierra pone en agenda esta discusión es una discusión conceptual que creo que es válida eh, para todo el territorio del país es decir, no solamente para Río Negro y además este es solo un ejemplo de los muchos casos que ocurren es una agenda desde hace muchos años recordemos que, por ejemplo, en el caso de Lewis, la pista de aterrizaje fue eh, a, este, aprobada en el gobierno, si no me equivoco, de, de Cristina Fernández de Kirchner, eh, con lo que tiene un recorrido de muchos signos políticos y de una historia eh, bastante larga en el territorio de la provincia de Río Negro. Eh, me parece siempre lamentable que ocurra cualquier situación que ponga en riesgo a las personas, en el caso eh, de una persona mayor que se aventuró a, a, a, a esta situación esta hacer formar parte de esta manifestación y sufrió una insolación bueno, estuvimos muy pendientes de su, de su eh, rescate para evitar problemas en su salud ¿Cobarradora, tuvimos carretera Viedma el fin de semana? Sí, tenemos eh, a partir de mañana ya voy a estar en Viedma con la presentación del TC la primera fecha del TC eh, del año y además este año con una novedad que es eh, la competencia en categoría BORA de pilotas mujeres de todo el país, una experiencia que queremos reeditar e instalar ya en conjunto eh, con las fechas del TC o por separado, pero poner en evidencia que las mujeres también podemos competir, que nos interesa tener ese rol y la verdad es que ha sido muy, pero muy convocante, muchas mujeres se anotaron y muchas quedaron fuera de la competencia porque no había suficientes autos, así que un éxito todo el país participando de esta competencia. Último tema, por lo menos de mi parte, ¿qué apreciación tiene en relación a eh, las tierras de la comunidad Ranquehue? Así han sido judicialmente, bueno, otorgadas. ¿Esto pone en riesgo eh, la continuidad del proyecto del Parque Central? Digo, al igual que otros pedidos de otras comunidades que están en la zona. Primero, eh, o sea, hay dos cuestiones que tenemos que aclarar. Primero, este caso, esta respuesta judicial que ha tenido la comunidad Ranquehue, ¿qué? Eh, tiene que ver con tierras del Estado Nacional, así que allí la provincia no participa en la discusión, me parece que no pone en riesgo eh, la estrategia de, de, de, de compartir el manejo del área, eh, me parece que eh, bueno seguirá su curso judicialmente y es un tema del Estado Nacional. Ahora, paralelamente la provincia de Río Negro enviará un proyecto de ley para eh, poder otorgar título comunitario a comunidades reconocidas, en la provincia de Río Negro, con expediente completo en el INAI, eh, que estén sobre tierra provincial, es decir, que es sí donde nosotros tenemos injerencia y podemos otorgar los títulos. Es decir, por primera vez en la historia de la provincia vamos a trabajar esta temática junto con la entrega de títulos de propiedad a antiguos pobladores que también tienen sus expedientes completos y llevan muchísimos años 20, 30, 40, 50 años habitando una tierra que figura como tierra fiscal. Entonces, por un lado está la discusión de la comunidad ranquehue, que te, tiene un carril judicial y que está sobre tierras nacionales, donde la provincia no participa, pero sí quiero decirles que en esta estrategia de acceso a la tierra que tiene eh, la provincia de Río Negro, eh, tenemos previsto, y lo vamos a anunciar concretamente y enviar a la legislatura el 1 de marzo, enviar un proyecto de ley que sea un instrumento adecuado para poder otorgar títulos, tanto de propiedad como títulos comunitarios. ¿El parque central entonces sigue, sigue en proyecto? Digo, ¿esto no el, parque, el parque central está en proyecto, pero como ocurre sobre tierras del Estado Nacional, eh, es un parque que ustedes saben, hace muchísimos años lo llevo adelante, eh, es de difícil avance, pero nunca se planteó, desde su origen hace 15 años, cuando lo planteé siendo eh, siendo concejal nacional, municipal, nunca se planteó en contradicción con la convivencia con las comunidades legítimamente reconocidas. Esto eh, es claro y creo que podemos seguir con un proyecto de ciudad integrado, con menos confrontación, sin violencia y con reconocimiento de derechos. ¿Es decir, dentro de este proyecto por ejemplo, podría haber una comunidad dentro del Parque Central? No dentro del Parque Central, sino colindante, porque la si, si se reconoce una propiedad comunitaria, eh, no se le puede superponer un, un parque encima de la comunidad, ¿no es cierto? Si se reconoce un derecho, se respeta ese derecho. Pero sí puede haber convivencia de ambos proyectos, hay mucha tierra, son tres3000 más de 3.000 hectáreas, 3.500 hectáreas, por lo tanto, ¿por qué no eh, tener reconocimiento de derechos, un parque que todos podamos disfrutar y una convivencia pacífica en la comunidad. Y que eran nacionales que se le adhieron ahora por ley a Ranquehue, eh, ¿estaban dentro de lo previsto para el parque o no? Porque había parte que era nacional que estaba previsto. Está dentro de lo identificado como lo que figura catastralmente como tierras del Estado Nacional. Son tierras del Estado Nacional inscritas de esa forma catastralmente. Ahora, sobre ellas están las reivindicaciones de los pueblos originarios el parque será resultado de todo el debate donde las comunidades también son parte ¿Eh? gracias. gracias muy amable gracias Bueno, ahí escuchábamos las declaraciones sí. en principio del presidente uh -huh. campesino, gerente aquí de INVAP, eh, en esta reunión ¿no? sí. con el directorio, eh, un cambio también en uh -huh. las autoridades, Soledad Bonet eh, va a Arsat, entonces Daniel uh -huh. Sanguinetti es quien eh, es representante ¿no? de la provincia aquí en la empresa estatal. Las declaraciones de la gobernadora, no su viaje... Con la comitiva sí. presidencial, eh, bueno, ahí se pudo desplazar justamente en todo lo que se trató, eh, los convenios, bueno, el acercamiento, sí. no solamente con la cuestión tecnológica y todo lo que refiere a, a la conexión con INVAP, Eh, en, en estos países, sino también eh, todo lo que tiene que ver con otras áreas como la del turismo y, bueno, eh, temas de actualidad, ¿no? Sí. Lo que se viene, eh, el, el inicio de clases, eh, bueno, justamente se está tratando esto a nivel nacional con eh, la representante de, de la cartera de educación en Buenos Aires en este momento y bueno y las declaraciones también de la gobernadora, sí. ¿no? Es difícil repreguntar eh, ante la demanda del resto de los colegas, Muy pero buena, también sí, habló no, bueno, sobre bueno. Eh, lo que ha sido la, el impedimento, ¿no? de vecinos sí. y vecinas Eh, por senderos, por caminos uh -huh. eh, provinciales, bueno, ahí tuvimos también una respuesta. Muy buena su pregunta, muy buena su pregunta, Vanessa la pasearon por todos lados, contesta la, la no se enoja, contesta después puede gustar, más o menos pero contestó todas las preguntas y, y muy buena la tuya Vanessa, eh, nos encontramos en estos días <ríe> Dale, Le, ¿le seguramente parece? seguimos ahí en contacto, muchas gracias Pablo Un gustazo, beso, así pasaba Vanessa Nicolini, nosotros separamos